La informativa de la mañana vamos a charlar unos minutos con la Fiscala Cecilia Martini. Eh, Cecilia, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día. Hola, buen día. Eh, Cecilia, eh, hubo un crimen en la ciudad de Santa Rosa en, eh, en los últimos días. Eh, contanos a ver qué ocurrió y, bueno, en qué etapa está la investigación. Bueno, sí, efectivamente eh, aconteció... un un hecho delictivo en el cual estoy interviniendo eh, a cargo de la investigación que aconteció en un barrio de esta ciudad, en Villa Parque, en el cual eh, una persona agredió a otra en la vía pública mediante la utilización de un arma blanca, de una cuchilla, y eh, esta agresión hacia esta persona le ocasionó después que la trasladaran al hospital y que falleciera por un shock hipovolémico debido a, a que las heridas, eh, sin perjuicio que tuvo una rápida atención por parte de... Del personal médico eh, bueno eh, falleció, eh, se produjo su deceso y eh, en virtud de este episodio se comenzó eh, una tarea de investigación por parte de la Policía Provincial y el Ministerio Público Fiscal y con colaboración de la Agencia de Investigación Científica y, este, bueno, se llegó a la detención de, de esta persona que había ocasionado la agresión hacia su vecino porque son personas que residían a unos cien metros de distancia y hay un tercer damnificado que tiene heridas de menor consideración que también fue agredido por quien está detenido. Eh, ¿Está en claro por qué ocurrieron los hechos? No, el por qué, el motivo eh, no está aún establecido, si sí, es parte de la investigación eh, nosotros hemos iniciado una investigación y esa investigación además de tener, contar con evidencia científica, la evaluación de, de la tarea que hacen el personal de la Agencia de Investigación Científica en el lugar y de eh, tareas que tienen que ver con la evaluación de evidencia digital y otros tipos de datos, también nos basamos en relatos de personas, de testigos del de, de suceso, eh, del momento del suceso y en ocasiones previas y eso todavía estamos eh, trabajando en establecerlo. Eh, Cecilia, te consulto, el detenido, que bueno, eh, está identificado como Facundo Díaz, eh, ¿fue formalizado? ¿De qué está acusado? ¿De qué está imputado? ¿Está detenido? Sí, eh, efectivamente se, se formalizó la investigación por eh, el delito de homicidio simple en concurso real con lesiones. Y eh, está detenido en principio por la existencia de peligro de obstaculización y también el peligro de fugas, fueron los argumentos que esgrimió que la Fiscalía en virtud que esta persona en el momento del hecho no estaba en su domicilio sino que se había ido y eh, este, el plazo de la detención es por 90 días. Eh, eh, ¿Se puede decir que eh, en principio la investigación avanza a eh, casi esclarecer el hecho? sí Sí, sí, sí, sí, estamos encaminados en eso. Cecilia, le cambio de tema, le consulta ahora por este hecho de violencia que ocurrió en el barrio Matadero. A aparentemente todo se encamina hacia un juicio abreviado. ¿Qué detalle nos puede dar de esta causa que también está siendo investigada por usted? Mm, en realidad no, no intervengo yo directamente en esa investigación, sino que interviene el doctor Cacenave. Ajá. Está en el área de la temática, pero bueno, sí, eh, efectivamente... Eh, avanzó bastante en esa investigación, es lo que les puedo, les puedo comentar, y es probable que, que se realice algún tipo de acuerdo, pero eh, todavía no está perfeccionado definitivamente. Bien, bien, perfecto. Bien, Cecilia, muchísimas gracias por de estos nada. minutos. Bien. Hasta luego.